Aquesta edició de Calaix desastre us oferim una conversa entre Silvia Federici, filòsofa italiana de tradició feminista, autonomista i marxista, i Edvan Córdoba, activista transfeminista de Costa Rica, sobre cos, dones i la nova caça de bruixes. Salut! Hola, les doy la bienvenida a, una, a un nuevo programa más de Palabra de Mujer. Esta tarde eh, tenemos una edición especial. Eh, nos acompaña eh, la profesora eh, Silvia Federici, quien es eh, una eh, filósofa italiana, eh, radicada en Estados Unidos desde los años 70, y quien es profesora emérita de la Universidad de Hofstra. La profesora eh, Silvia Federici está en Costa Rica, Eh, dando un curso corto por estos días y muy generosamente eh, nos permitió eh, acceder a una entrevista. Bienvenida, profesora. Ah, muchas gracias. Eh, tal vez si pudiéramos iniciar hablando un poco, eh, Marx hacía mucho énfasis en el trabajo alienado, en este proceso de extrañamiento. Que, había, que hay respecto del trabajo, pero usted da una vuelta al argumento y nos habla que hay un extra, un extrañamiento, un despojo que es mucho más profundo, que tiene que ver con el cuerpo y sí. con las relaciones sociales, con cómo nos relacionamos con los otros en general. Sí, bueno, yo no solamente yo, no pero yo creo que uno de los grandes aportes del movimiento feminista a partir de los años 70, ha sido esta crítica al pensamiento radical, socialista y de Marx también, ¿no? Que siempre han mirado un han um, se dice? presentado una visión parcial de que es el trabajo, de que es la explotación, ¿no? Siempre mirando el trabajo asalariado, el trabajo industrial, ¿no? y que han olvidado completamente toda una gran área de actividades, que son las actividades en la cual en la historia de la sociedad capitalista, han sido más involucradas las mujeres, como el trabajo doméstico, del hogar, que nosotras lo hemos redefinido, ¿no? porque hemos considerado, hemos visto que estos trabajos no no es un servicio personal como se dice no más frecuentemente uh, pero es un trabajo que es muy integrado en la organización del trabajo capitalista no porque es el trabajo que produce los trabajadores que cada día prácticamente produce y reproduce no la fuerza de trabajo la capacidad de trabajar no con la crianza con el parto con la crianza con la, con todas las actividades de reproducción entonces yo creo que un aporte muy importante del movimiento feminista y sobre todo de esta, de la parte del movimiento feminista en la cual yo he militado que fue la campaña internacional por el trabajo doméstico no hemos hecho un análisis que se ha enfocado ¿no? que sobra el trabajo del hogar no para demostrar que ha sido injustamente olvidado invisibilizado ¿no? que también los socialistas los marxistas han aceptado la desvalorización que es típica del pensamiento económico burguese no eh, porque estos trabajos en realidad es el pilar de no es lo que sostiene todas las otras actividades laborales no uh, si no están trabajadores no si no son capaces de presentarse todos los días a las fábricas a las escuelas a las oficinas no no está ninguna forma de trabajo entonces ha sido un realmente una, una una no conceptualización bastante revolucionaria porque Generalmente, el trabajo doméstico es muy desvalorizado, naturalizado. Se piensa que algo que hacer con las mujeres. Lo se llama el trabajo de las mujeres. Y no se me dice, no, no es el trabajo de las mujeres. Es un trabajo que ha sido construido socialmente ¿no? para servir el mercado laboral. ¿no? Así que ¿no? las mujeres, como su primera tarea en la sociedad capitalista, han sido reproductoras ¿no? de la fuerza de trabajo. Usted viene a, a dictar un curso, a compartirnos un curso que tiene que ver con las nuevas formas de acumulación capitalista sí. y el cuerpo y el trabajo de las mujeres. Sí. Eh, ¿Qué opinión le merece eh, la maternidad eh, subrogada, el subrogate motherhood, eh, los vientres de alquiler? Eh, las relaciones entre norte y sur todas estas desigualdades que se, de alguna u otra forma se condensan el cuerpo de las mujeres verdad un cuerpo que está en venta Sí, sí yo bueno tengo una, una opinión muy muy negativa comparto con tantas mujeres ¿no? queda damos un dicho completamente negativa ¿no? que decimos que no no se puede no se puede apoyar este tipo de mercantilización de la vida no que se ha construido una orquestación ideológica no que tenta de intenta ocultar lo que se pasa verdaderamente con la maternidad surrogada no que se disfruta el empobrecimiento de tantas mujeres no en países que una vez fueron colonizados se disfruta su empobrecimiento no para crear un mercado de niños porque en realidad la maternidad surrogada es una venta de niño ahora es como un escándalo no que están como baby farm no fábricas de niños mujeres van la van en estas clínicas no para ser inseminada y con sol con sol proyecto de parir un bebé para que va a ser dado a otros ¿No? Esto muy, es muy muy mal, no se puede aceptar y ya conocimos sabemos que tiene consecuencia muy, muy fea, muy fea por la, la mujer ¿no? que pone su vent en renta, por el bebé ¿no? A partir de tres meses de vida los bebés conocen su mamá, conocen su voz, conocen su cuerpo, Eh, no sabemos que cuando lo dan a la a los que lo han comisionado no es una separación muy traumática muy traumática están bebés que crían lloran por dos tres semanas no eh, no sabemos cuáles son las consecuencias cuando este bebé crece es tan que su mamá lo ha vendido y no bueno entonces por las mujeres también no es un proceso de gran alienación es verdaderamente un ejemplo muy fuerte de alienación no que se produce no marx habla de la alienación de los trabajadores con respecto a su producto que produce bueno en estos caso el caso más más uh, escandaloso porque el producto es un bebé, es un seres humanos. Entonces, la mujer que lo vas a parir, no vas a saber qué se pasa con este bebé. Cuando crece, cuando se va, qué se pasa. Entonces, yo creo que todas las mujeres, no solamente la feminista, no debemos uh, oponernos a este tipo. Y, pero no, no es una cuestión de moralidad, porque muchas mujeres no tienen nada. Es un acto de desesperación. Entonces lo importante es luchar porque las mujeres tienen recursos, no luchar por un cambio económico. Así que no está situación donde mujeres deben vender sus niños. En regiones como América Latina, pero también en África o incluso en los Estados Unidos, Eh, vemos crecer los nuevos integrismos religiosos eh, de corte evangelista eh, con una teología de la prosperidad pero también del sufrimiento sí. eh, y del castigo y del control sobre el cuerpo eh, de las mujeres. Usted ha viajado mucho por África, vivía sí. un tiempo en Nigeria. Sí. Qué papel cree que juegan estos eh, integrismos religiosos con lo que usted llama la nueva casa de brujas? Sí, oh, es un papel muy directo. Es un papel muy directo. Yo he estudiado bastante este fenómeno, ¿no? El regreso de la casa de bruja, ¿no? Y muchos países del África y también de la India, Papuanugini, eh, es claro que la secta fundamentalista han tenido un eh, tiene ¿no? un papel central, ¿no? Es muy interesante que esta afecta sectas pentecostalista, ¿no? Se han difundido en tantos países mano a mano con la expansión de la relación capitalista, con la expansión del neoliberalismo, ¿no? Con el empobrecimiento de masa, ¿no? Como consecuencia de la ajuste estructural, del desprivatización de la tierra, ¿no? Entonces su objetivo ha sido de ocultar las razones del empobrecimiento, ¿no? Y su discurso es ah, es bien que tú seas rico, si no lo es, si tú es pobre es tu culpa o está algún en tu comunidad, ¿no? que está comploteando contra de ti. ¿No? entonces han retomado todo esto discurso del diablo del mal no bueno es una cosa muy preocupante eh, por eso que en tantos lugares no la nueva casa de bruja no se ha desarrollado a partir de esta nueva ideología ¿no? que también desfruta del empobrecimiento de la gente no que produce comunidad que se están que se disgregan comunidades que se rompen mucha gente se va no en busca de un empleo en busca de algunos recursos no y para mí difunden veneno no difunden veneno eh, por eso yo creo que hemos visto recientemente en brasil no el caso de esta filósofa americana Judy Butler no que habla de los movimientos, de los nuevos movimientos identitarios como los trans, como los queer no y han quemado su imagen públicamente no, la han quemado como es, me parece un episodio muy muy preocupante y, pero ella la han quemado en imagen en África la están quemando viventes entonces yo creo que las mujeres todas no deben empezar a tomar conciencia ¿no? de quién son cuáles intereses la presentan esta secta pentecostalista que porque yo conoce muchas han sido financiada desde los estados unidos de la derecha no de los estados unidos no y tiene un proyecto político no tiene nada de religiosos tiene un proyecto político, ¿no? de hacer que los pobres no se subleven, que los pobres acepten su empobrecimiento y no se, ¿no? no se unicen a movimientos sociales que contestan la política internacional de hoy. En Caliban y la bruja usted eh, precisamente habla de cómo eh la casa de brujas eh, tuvo un papel central en los procesos de acumulación originaria que quedan totalmente invisibilizados en el capital de Marx. ¿Podría hablarnos un poco un poco sí. sobre esto? Como el presente así el pasado, como el pasado está una gran continuidad, ¿no? Porque, ¿no? Um, Marx en su obra ha analizado muy bien ¿no? cómo que se desarrolla el capitalismo la condición de existencia de nuestro nuevo este nuevo sistema social económico pero se ha olvidado la casa de las brujas no que miles y miles de mujeres por primer lugar en europa no en alemania escocia angleterra españa han sido no arresttada quemada viventes Y después la Casa de Bruja ha sido exportada también en el de hecho Nuevo Mundo, ¿no? en Brasil, en varias partes de la América Latina, México, ¿no? en la, la área andina. Y bueno, esta Casa de Bruja ha tenido muchos objetivos, ¿no? pero todos relacionados con la nueva forma de disciplina, y con el nuevo mecanismo de explotación, sobre todo la explotación de las mujeres. Por ejemplo, la casa de bruja, como demostrado en el libro, ¿no? ha servido a someter el cuerpo de las mujeres, ¿no? A, al control del Estado, y sobre todo la procreación, su capacidad productiva, ¿no? Ah, porque en este momento estaba un capitalismo que necesitaba acumular fuerza de trabajo, que necesitaba ampliar la población que no dedicada que debía ser uh, destinado a la explotación. Entonces, empieza un proceso con el cual el cuerpo de la mujer, útero no empieza a ser visto como una máquina de producción de, de fuerza de trabajo. Así que se empiezan a acusar las mujeres ¿no? de ser brujas cuando, por ejemplo, intentan abortir, cuando intentan usar forma de contraceptivos, se acusan las brujas de ser una secta infanticida. Entonces, digo que la, que la Casa de Bruja ha habido un papel central ¿no? a establecer el control del Estado sobre el cuerpo de la mujer y aterrorizar a la mujer, así que no, no podían ¿no? tener coraje de usar método contraceptivo. Y también la Casa Lebrúa ha demonizado la sexualidad de las mujeres, ¿no? porque en un contexto en el cual estaba en forma de disciplina de trabajo que intentaban canalizar todas las energías humanas ¿no? en forma de explotación más uniforme, más continua, más intensa. Y entonces se disciplina la sexualidad de las mujeres no se empieza a establecer que esta sexualidad no debe ser productiva no no debe ser direccionada al placer no debe ser direccionada no a servir los que trabajan eh? bueno se acusan la mujer la mujer es acusada de ser bruja no de copularse con el demonio de tener una sexualidad sin límite, ¿no? Eh, por eso, entonces, en conclusión, lo que he intentado demostrar en el libro es que la Casa de las Brujas ¿no? es un fenómeno, es un tipo de persecución que no, no, no llegaba de una locura de las autoridades, ¿no? aunque se presentaba con un lenguaje muy fantástico la grúa que volan en la noche con la escoba pero que en realtà no era una medida para disciplinar las mujeres por las nuevas tareas productiva ¿no? para crear un tipo de mujer ¿no? más más como se dice um, subyogada, a los hombres ¿no? y más controlada para el estado en revolución punto cero otro de sus libros hay un capítulo que usted dedica al tema eh, de la vejez y al tema del cuidado sí. nos podría hablar un poco más sobre esto porque yo creo que es un tema en el que el feminismo no necesariamente ha profundizado mucho si sí, hablas de las curas de los mayores sí, sí claro. Sí, es una otra un polémica que yo tengo ¿no? con la, la, la literatura y la política de los socialistas marxistas que no se, no se habla del trabajo de reproducción ¿no? eh, también eh, la, la parte tan importante no solamente del trabajo de cuidado de los niños ma también la, el trabajo de los mayores que la temática de la belleza no no se ha integrado no en la política de los movimientos sociales no se ha integrado no es una parte central de la política de los movimientos sociales no que presumen de cambiar el mundo pero por qué no hablar de esta parte de la vida que es tan importante todos vamos a no a ser mayores eh, después de una vida de trabajo muchas veces trabajo no pagados de las mujeres no lo que se pasa es que muchos muchos pasan los últimos años de su vida en un gran empobrecimiento en un gran aislamiento con menos recursos de cuando estaban jóvenes no aislado porque sus hijos ricas no están se van a buscar trabajo en otros lugares no y no está una medida no es tan política social del Estado, al contrario. Yo he visto en estos años que todas las veces la que están cortes, cortes budgetarios, una de las primeras cosas que se corten son los subsidios por los mayores, no por su salud, por los ayudas. Entonces, yo insisto que es muy, muy importante no de reintroducir de focalizarnos sobre esta temática y también ver que son la gran parte de las curas por los mayores la hacen las mujeres. ¿No? Las mujeres no solamente ayudan todos a vivir, a nacer, a reproducirse todos los días, pero ayudan la gente a morir también. Son las mujeres que viven muchas veces pasando horas su nacida a los hospital no con un papá con un hermano que está muriendo entonces muchas veces como que han pasado toda su vida a ayudar a los otros cuando ellas se convierten en mayores no no tengo los recursos para poder curarse y por eso es una temática que os siento mucho mucho Usted también ha sido muy crítica del concepto de igualdad, eh, sí. de la filosofía liberal y del feminismo sí. liberal. Me preguntaba eh, cuál es su opinión respecto a esta noción de igualdad que considera que eh, las mujeres, las personas trans, las lesbianas, los gays eh, deben ingresar a los ejércitos, deben ingresar a las policías... Eh, Algunas feministas como Nancy Fraser hablan de un feminismo del 1% versus un feminismo del 99% y en las elecciones pasadas en Estados Unidos eh, vimos algo de esto, ¿no? se nos hablaba de que Hillary Clinton era una alternativa progresista de izquierdas y si hablaba mucho de que había que apoyarla simplemente porque era una mujer y se incluso se le mencionaba como feminista ¿Cuál es su sí, posición claro. respecto a eso? Bueno, yo creo que se debe hacer un discurso bastante sustancioso ¿no? es decir que ¿no? que el movimiento feminista ha sido muy importante todavía no ha sido capaz de traducir su análisis, su crítica del, del sexismo de la explotación sexual no, no ha sido capaces de traducirlo en estrategia política estrategia social económica no ha sido capazces de no ah, ah, de, de como dice en plantear no un proyecto de cambio económico no de contra la explotación contra las desigualdades económicas sociales no y por eso ha podido ser completamente cooptado para las naciones unidas no que a partir de la mitad de los años 70 se han, han pretendido de encabezar el feminismo no de la política de emancipación de las mujeres es así que las mujeres no han sido integradas en los proyectos de desarrollo uh, neoliberal no y, Todo, todo esto para mí debe cambiar yo creo que necesitamos un feminismo diferente ¿no? porque la ideología de la igualdad es una idea muy mistificante igualdad con quién por ejemplo no igualdad con los hombres cual hombres esto presume que los hombres no son explotados y con cual hombres vamos a ser? con los hombres por ejemplo afrodescendientes de los estados unidos que son completamente desempleados que buscan que viven en condición no de de, de gran la 50% hoy de los jóvenes ma masculinos son desempleados entonces con qué hombre vamos a ser igual y el movimiento feminista no no era un movimiento para ser igual a los hombres, era un movimiento para cambiar la sociedad. Era un movimiento para eliminar toda forma de explotación, ¿no? En la su primera fase estaba bastante una sensación que no se podía cambiar la concepción de la situación de las mujeres sin cambiar la totalidad, ¿no? Entonces, la política de la par de oportunidades de las mujeres que entran en el sistema político, ¿no? Es una política de cooptación, ¿no? Que bueno da poder a algunas mujeres, así que pueden controlar las otras, ¿no? Más eficazmente. Pero no cambia el sistema social. ¿Dónde llega? ¿Dónde viene el racismo y sexismo? ¿No? Viene de un sistema social que organizado que informa forma que necesita el racismo, el sexismo, ¿no? Porque es un sistema que trae su profito, su acumulación de riqueza, lo trae de las desigualdades. Entonces, si no se cambia el sistema, no se puede eliminar las desigualdades. Entonces, hablar de igualdad con este grupo, en este grupo, sin cambiar el sistema de la que, que se nutre, de las desigualdades, no es una trampa, es una trampa que puede solamente dar más poder al sistema. Eh, una última pregunta ya para ¿Sí? ir finalizando. Eh, hay un viejo dilema, un clásico dilema en el feminismo en torno a la prostitución, al trabajo sexual, Hay un sector del movimiento feminista que históricamente ha considerado que la prostitución y cualquier forma de trabajo sexual es un trabajo particularmente degradante, un trabajo prácticamente esclavo. Eh, y hay otro sector que considera que estas personas tienen que tener derechos laborales, uh -huh. que tienen que tener garantizadas condiciones de salud. Sí, yo no suena de acuerdo con la compañera que dicen que el, el trabajo del sexo la prostitución es un fenómeno particularmente degradante por las mujeres porque si miramos la historia de las mujeres en el capitalismo podemos ver que como que siempre han tenido una relación muy muy precaria con el salario con el empleo salariado, no con el dinero siempre han trabajado sin la gran parte sin ser no remunerada entonces siempre han sido obligados a venderse no a vender su cuerpo su sexo sea en el matrimonio cuántas mujeres se han casado no porque estaba una solución económica no a cómo sobrevivir en muchas años se han vendido en el trabajo asalariado para continuar a tener a mantener su trabajo no se han vendido al patrón bueno resulta hasta ahora de los estados unidos ahora está un movimiento que se dice me tú yo también son mujeres que están denunciando no están denunciando gente en el, en el mundo del cinema en el mundo de la de la imprensa de los mundos políticos también muchos políticos porque para trabajar en estas esferas debían prostituirse de una forma o de la otra entonces decir no que las mujeres que se venden en la prostitución que venden sus servicios sexuales ¿no? son mujeres particularmente degradantes por la imagen de la feminidad ¿no? me parece un modalismo que no, no debemos aceptar no la prostitución no se debe celebrar Y no se debe demonizar es un trabajo es una actividad a la cual tantas mujeres no eligen porque la prefieren a otra forma de explotación o porque la necesitan para poder sobrevivir entonces son de acuerdo que siempre se debe mejorar las condiciones de trabajo no es que y, están muchos otros trabajos que son no igualmente, ¿no? igualmente ¿no? O, o peor, que no la prostitución. ¿no? Por ejemplo, el trabajo en las maquilas, donde tantas mujeres viven todos los días ruinando su cuerpo, no respirando humos químicos, sin poder ir al baño porque le cierran la puerta, buscando salario de nada que no le permita de vivir no yo he leído muchos deportes de jóvenes niñas a 16 años 18 no a 20 años son viejas no que su ojo todo todo su cuerpo es ruinado entonces cómo vamos a decidir que es más degradante ¿No? eh, para definir la problema el principio para mí no es decir a las mujeres o a cualquier qué debe hacer, cuál forma de explotación debe elegir. Yo creo que nuestra tarea es de crear condiciones mejores, crear la posibilidad de elegir no sin ser obligada no a casarse o a prostituirse o a tomar un trabajo que no te gusta porque no tiene recursos. Muchísimas gracias, de verdad, agradecerle por la generosidad, por haber aceptado esta entrevista eh, y nos volvemos a ver en un próximo programa de Palabra de Mujer. Muchas gracias a usted eh, de darme esta oportunidad. Gracias.